es un momento importante ver que un programa eh sí, por favor, eh, disculpa eh te decía que para nosotros es muy importante eh que el programa vaya creciendo como lo fue, fue creciendo a lo largo del de, de los años eh cada vez complejizándose más y sumando más más ítems más ayudas digamos como pueden ser bueno los últimos en las últimas entrevistas hemos hablado de eso ¿no? como de a poco se fue complejizando el programa y dando mayores respuestas a las demandas básicamente habitacionales entonces hoy tener una, un total dijo hoy Jorge Testore de 2700 ayudas sí. que se han dado es es un número eh, nada despreciable además por los montos que cada uno cada carpeta implica alrededor de 20.000 pesos cada una si digamos 30 son 3 por 2 o sea bueno es mucha plata es un programa que financieramente le le, le implica un gasto importante al municipio eh, en el área de la Secretaría de Desarrollo Humano Este, con un equipo que, que no es todavía muy grande y justamente estoy charlando de eso de cómo ir ir sumando gente al equipo porque porque se requieren las visitas después de las supervisiones y, y eso para, para nosotros es, es ya que el programa tiene éxito porque la gente lo recepta porque los en eh, los celulares lo, de alguna manera se han este, acercado muchísimo al, al, al programa ha habido muchas respuesta entonces nosotros necesitamos eh, seguir apostando al programa y seguir complejizándolo. Entonces, para nosotros, para mí es básicamente una alegría bárbara estar todavía y al día de hoy poder seguir entregando hasta fin de año este ayuda en el marco del programa, eh, detectando necesidades, ayudando a, a la gente que mejore su proyecto eh, habitacional eh, no, y re, en muchos casos eh, servicios que no, que no cuentan eh, y que son necesarios, como el gas, las cloacas, la, bueno un montón de, de cuestiones que, que este programa da una respuesta inmediata y, y una solución importante que la familia no puede afrontar al día y entonces eh, que el municipio lo haga de manera este gratuita digamos en función de informes sociales no que obviamente que hace cada una de la familia este que tienen que tener los requisitos para ser beneficiarios eh, es, es muchísimo es, es realmente un programa exitoso a nivel municipal creo que fue un, un gran este una gran apuesta de josé luiís fulges eh, en la gestión municipal y, y tuvo muy buenos resultados entonces Este, la verdad que muy contento, hoy otra vez 60 personas, viste, y bueno, esperemos seguir. Sí, recién conversábamos con eh Martín Pellegrinando y él decía eh, de la necesidad de que esto se transforme en una política de Estado para que continúe, más allá del 10 de diciembre. Claro, lo ideal sería, lo ideal sería, digo, eh, visto digamos que la problemática habitacional, digamos, tiene ribetes nacionales, o uh sea, -huh. que hay hasta leyes, digamos, nacionales al respecto, sí, hasta el, el programa del Renava, hay un montón de de, de de, ...de abordajes jurídicos o, o legales... ...a la problemática habitacional en la República Argentina... ...o sea, si tenemos un programa a nivel municipal... ...que da una respuesta eficiente... ...eso no puede pasar de ser solamente un programa... ...que cambiando una gestión pueda... Daninar, ...claro, sino que quede, digamos, como... ...como un compromiso este municipal provincial y nacional en, el, en orden a leyes nacionales que dicen y dictaminan que en la argentina establecen que hay una problemática habitacional que incluso le da facultades digamos tanto a municipios o provincias o este de, de reapropiar terrenos a, a los fines de que de que se dé respuesta este en base a, a la problemática de, de la adquisición de tierras ¿no? uh -huh. de, para la gente para que pueda este construir o, o poder y el programa le viene a dar una respuesta importante a aquel que tiene un terreno entonces complementa muchísimo esa política este que tiene que ver con, con la cuestión de tierras. ¿Y esto cómo se tendría que hacer? ¿A través de una ordenanza que quede fijo el programa? Yo creo que sí, creo que es una, es una el mecanismo es, es, es a nivel de ordenanza, a nivel de, de, de una legislación este, que no tenga que ver solamente con un programa del Ejecutivo, Exacto. sino con, con una ordenanza que, que determine que, que el programa, o sea, que, que le dé un, un, un mayor... Creo que a eso se refiere Morando cuando plantea esto de, de que se convierta en una política de Estado más allá de la gestión que, que le toque actuar. Así que tenga la responsabilidad de llevarlo adelante sí o sí. ¿Sí? Eh, en relación a, a las políticas habitacionales y la, la falta de viviendas, este, este lunes madrugada, hubo incendios, eh, cuando uno fue con tres ejercicios en la reunión, eh, ¿cuál fue, fue la mañana? participación de, del municipio? ¿Hubo asistencia para esta familia? Sí, sí, se activó inmediatamente, porque eso fue como a las 8 de la mañana, creo, fue. Sí, a, la la mañana, a, la, a la madrugada, exacto. Eh, yo recibí un mensaje, dos, más, tres, cuatro, no sé, por todos lados, y generalmente activamos lo, lo que es el área de, de emergencia, eh, con los trabajadores sociales, digamos, con la gente, con el área de Jorge y Para, para tomar contacto con los familiares y ver cuáles eran los lugares donde podían hospedarse mientras este obviamente que el lugar quedó este, destruido y, y ahora hay que replanificar digamos la, la, la posibilidad de que las personas puedan seguir conviviendo en un ambiente que puede ser alquilado que puede ser entonces estamos eh, trabajando sobre sobre el abordaje de esa problemática entonces yo no tengo yo el dato eh, porque no, no, no estuve yo ahí pero pero sí eh, estuvimos trabajando desde el área que corresponde y articulando con provincia también respuestas para, para esas familias. ¿En materiales de la construcción es posible gestionar? Para sí, que... sí, siempre y cuando. Digamos, si en el caso siempre que estamos hablando de tomas, eh, hay una gran dificultad que es la, la cuestión legal. ¿sí? En la medida que se regulariza la situación, nosotros podemos ingresar con dispositivos como este, que es el, el, el Casa Viedma. Eh, en, el, en el otro caso, lo que nosotros hacemos es generar aportes económicos, digo, a la familia, o pedimos a provincias generalmente, hacemos este mecanismo de solicitar a provincia que son montos muy numerosos, dándole la fundamentación necesaria del caso para que ellos puedan aportarle eh, cifras importantes para que para que la familia pueda invertir eso en materiales o en lo que ellos deseen o no necesiten. Uh -huh. eh, que obviamente que en este caso se sabe que la energía pasa por reconstruir, digamos, un hábitat. Entonces... Este, siempre los canales ya están eh, facilitados y están aceitados, digamos, eh, en cuanto a ese tipo de respuestas, ¿sí? Hemos dado y hemos canalizado muchas respuestas, eso eso habla de, de, de poder, eh, de, de, de cómo el municipio trabaja articuladamente, ¿sí? con otros niveles, provincial o nacional. Eh, cuando no puede ingresar por la vía a nivel municipal, puede eh, ir de la mano de una respuesta provincial o nacional, y eso lo hacemos, así que este yo en eso... Mucha más información no te puedo dar, simplemente que eh, estamos en contacto con la familia y estamos este, haciendo todas las gestiones para que puedan volver a reconstruir. de ¿sí? eh, consulto por la industria alimentaria, en realidad que es, ah, una, es, un, es un, oh, una mesa de confirmación que sí. eh, surge a partir de una ordenanza ya sancionada, lo tiene que computar, sabemos que fue desde el, el, el Consejo Deliberante, sí. pero el municipio ha implementado un programa alimentario solidario. Ah, sí. Ya se ha puesto en marcha este sí, programa sí, sí. y bueno qué características tiene, de qué manera se está haciendo la exposición. Eh, mirá, nosotros eso lo, lo explicamos cuando todavía se estaba debatiendo la, el, la ordenanza, Este, dijimos bueno que no que no queremos perder más tiempo en deliberaciones sino que nos parecía que teníamos los, los elementos suficientes como para poder arrancar sin perder tanto tiempo en discusiones que al fin y al cabo este terminaron de acuerdo digamos al fin y al cabo algunos artículos fueron este eh, fueron quitados digamos que nos parecía que eran intrascendentes o que no, no aportaban este como por ejemplo que el ejecutivo puede puede justamente tiene la facultad de afectar fondos para, para programas eso no, no, no nos da la facultad del consejo deliberante eh, pero pero bueno eh, después de todo eso lo que nosotros hicimos fue presentar en la mesa del consejo deliberante un programa que daba respuestas eh, a, a respuestas eh, de, de meriendas entonces que componían digamos eh, insumos que permiten ofrecer una respuesta en merienda y eh, ofrecíamos también dentro del mismo programa eh, la asistencia de capacitadores que quieren un oficio eh, para poder hacer el pan ofrecíamos las instalaciones del campo, del nido, de la casa de calle vinter para, para poder hacer el pan para poder elaborarlo sin que tenga costo para la, la familias o para hay muchas iglesias evangélicas hay un montón de lo que hicimos fue empezar a convocar a, a espacios sociales digamos que estaban brindando ese tipo de respuestas vi una buena desde la primera reunión un montón de gente se acercó te repito que hay muchas iglesias evangélicas trabajando pero hay referentes sociales eh, instalados que no tienen personalria jurídica ni, ni nada pero que están dando una respuesta este, eficiente digamos o la venía dando y ahora con la ayuda nuestra semanal semanal es de carácter semanal eh, nosotros le pedimos que ellos completen una planilla de pasándonos dándonos a nosotros los datos de todos aquellos chicos que asisten al, al espacio. No estaba para... muy de acuerdo con eso. Decían, entendían que deberían ser trabajadores del municipio que hagan este, este registro. Claro. Bueno, también, digo, claro nosotros empezamos a tener registro. Social, a claro. Acerca a los comedores y merenderos y ellos sean los encargados de registrar Porque lo que nos trasladaban de a un merendero así que nosotros cuando viene alguien a pedir un alimento no le pedimos el número de documento ni el documento. Claro, bueno, a partir de a partir de que este programa requiere una rendición, digamos, y requiere digamos, poder seguir este, comprando insumos, eh, no hay forma, digamos, de que nosotros, y además, eh, tenemos que poder medir, digamos, y cuantificar, digamos, cuál es el nivel de, de, de, de atención que se está requiriendo. En ¿No, no están en, en, en desacuerdo con el que se registra quiénes van? Ah. no están de acuerdo en hacer los... Los propios, eh, los propios militantes sociales, sino que lo haga personalmente el municipio. De, de, de, de claro, plantea. bueno, pero el, justamente el, en las reuniones que hemos tenido de articulación y de trabajo en conjunto con ellos y aplicándole la lógica del programa, mm -hmm. lo que nosotros hacemos es en principio determinar una cantidad necesaria de, eh, de insumos cuando se le entrega después eh, trabaja el área de es otra área más que tenemos de desarrollo social con los trabajadores sociales para visitarlos y eh, visualizar un montón de situaciones que ellos también este, no solamente nos hablan de la, de la problemática alimentaria ¿no? de, de los niños ¿no? hay muchas otras problemáticas con las cuales ellos se encuentran y requieren derivaciones y requieren otro tipo de atención entonces que eh, cuando nosotros digamos, este programa arrancó ya hace un mes por lo menos este si sí, un mes un mes tiene Eh, empezamos a trabajar durante este último mes y, y ya estamos en condiciones de, de empezar a hacer las visitas con los trabajadores sociales a cada uno de los de los lugares para efectivamente articular. Muchas veces lo que yo les planteo es que, o el planteo que está por detrás del programa, es que la Secretaría de Desarrollo Humano es una secretaría muy amplia. Es decir que muchos chicos, además de, de tener la merienda a posterior y de jugar un partido de fútbol, ¿sí?, este por ahí tienen condiciones para estar dentro de una liga o dentro de un espacio municipal y esa articulación se tiene que ver porque empezamos a trabajar en conjunto o en cultura o en o que tenga una capacidad una habilidad eh, o una necesidad así un chico que puede llegar golpeado que puede este yo me, me, me ha tocado escuchar mucho el tema de que los padres se desentieenden muchas veces porque existen estos espacios donde se los se los atienden en, en mínimamente en, en alguna cuestión de necesidad. Este, se desentienden de algunas responsabilidades parentales entonces entonces se puede trabajar en, con capacitación se puede se puede trabajar un montón de temas que van mucho más allá de lo alimentario pero ingresamos ingresamos por la puerta de lo alimentario pero nos encontramos con montón de otras cuestiones que las tenemos que atender digamos entonces o derivarlas o orientarlas entonces nos parece que, que tiene una potencia importante eh, esto de poder haber empezado a trabajar de esta manera, y, y además nos va a dar herramientas para cuando se conforme la mesa, cuando nos llamen, empezar a, a discutir con números, con acciones, con, con los actores. Que ¿Y el se, que se, puede, se va a poder articular, digamos, esto con la declaración de la mesa? Claro, yo creo que es totalmente... Nos encuentra nos encontraría en mejor, mejores condiciones, digamos, para discutir, para charlar y opinar en una mesa de debate, una mesa de discusión y de toma de decisiones, como es la de la sancionada dentro de la ordenanza, ¿entiendes?